Continuamos en la venganza, será terrible desde el paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado tres minutos de la una de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La vida es una cosa insoportable, nuestra habitual sección dedicada al optimismo general. <risa> Tenemos aquí algunas monografías, a ver... Muy, muy buenas esta vez. Son muy eh. buenas. Muy ¿Cómo lograr que el amor perdure? ¿Y quién quiere lograr semejante cosa? No, no tiene sentido. pero En el freezer. Claro. Eh, a ver. Eh, ojos más grandes y seductores. Eso... ¿Quién quiere ojos más grandes? Discúlpeme. Eh, no sé. Lo que ah, esto de... me interesa. Adiós a las puertas atascadas. Adiós. <risa> no, eh... Ah, es un problema, se hinchan. Las puertas sí. de madera se hinchan. Eh, sí, se hinchan efectivamente Y, y no entran nos... en los marcos no Y nosotros tenemos con el señor eh, sí. Una empresa destinada a abrir puertas atascadas Uy, justo Eso. lo que necesito eh, sí, porque... Se le atascó la puerta Es nuestra nuestro eslogan Con esta lluvia eh, sí, la, Con de... la lluvia, no tenemos mucho laburo ah, Después de la lluvia sí. Se hincha la madera, se le atasca la puerta y nos llaman sí, sí. Hola, puertas atascadas Incorporated ¿Qué? <risa> Sí. Mire, mi, mi puerta se me hinchó, casi parece un globo, porque es de, eh, de, de aglomerado. Eh, eh. cree que hablaba de su cabeza. Claro. No, no, no, no. Hay gente que no bueno. empieza a crecer la puerta, eso por eh, usar madera muy verde. Sí. Eh, no estacionada, y claro, madera blanda. Y le empieza a brotar la, la puerta y le crece uh, el durazno. Sí, sí. <risa> <risa> le echa raíces también. Sí, sí, le, le, se le arraiga la puerta. Nosotros somos expertos en cualquier clase de atascamiento. Me parece bueno. muy bien, pero ¿no no dañan ustedes la puerta? con Porque ¿cómo la abren? No, no, tendríamos que verla, no podemos estar verla? hablando Cada de una puerta. Cada claro. una puerta in abstractum. Pero ustedes, eh, todas las cosas atascadas, por ejemplo, frascos que no se pueden frascos abrir. Frascos que no se pueden sí, abrir, breve. entramos nosotros y lo abrimos. ¿Sabe quién Por ahí, usted no puede entrar un mueble a su casa. Se compró un armario, ha pasado muchas sí. veces, usted se gasta un platal en un armario ¿sabes? y cuando lo va a entrar no le entra el armario. Sí. Hace fuerza, que eso, ponerlo de acá, de allá Y entonces aparecemos nosotros Por ahí le jabonamos el armario sí. O Con le un achicamos de... el armario le agrandamos la puerta Una de dos Con un poquito de paciencia y claro. ¿Usted que prefiere, que le elijemos el armario O que le elijemos la puerta? <risa> no, a mí elíjeme sí. el armario Muy bien este ¿Y cuál es su problema? ¿Qué, qué bueno, se le atajó? Mi problema es este, que la, la puerta de entrada de casa Cada vez que llueve se me hincha y sí. después con la sequía se me pone chiquita baila la puerta le baila la y, puerta y sí sigue de largo claro queda entonces con... queda como una puerta de vaivén sí sí que produce la irrisión de los ladrones que entran a ver, les roban de vicio realmente pero es la es la es la misma puerta comprende sí, es un problema pero ¿no cierto ah, es, es un por... material muy poroso por lo Sí, visto, sí la famosa puerta porosa Acá hacíamos unas puertas nosotros, que ya no se usan más, ¿no?, que fabricamos, que son eh, puertas peludas, para peluquerías, Ajá. para panaderías y confiterías. Son divinas, ¿eh? Ah, fantástica. Es, eh, una puerta en realidad no está destinada a impedir la entrada, sino a acariciar con algo peludo a la persona mientras entra. No hay cosa más linda que sentir el contacto al entrar a un lugar sí. con algo peludo. Ah, pero... Entonces, eran unas tiras, el, el público se... Eh, habrá de recordar, habrá de recordar, um, unas tiras peludas que cuelgan... Es como una especie puerta. de cortina. Sí, una cortina, señor, sí, más que una, una especie. Una cortina, pero hecha de tiras peludas, hecha uh -huh. de un material peludo, puede ser generalmente pelo. pelo. Pelo, pelo, pelo. Nosotros lo hacíamos con pelos lisos y llanos pelo sí. liso, no, sí. Claro, no quiero decir que no usábamos ni plástico ni ni ninguna. lana de oveja. Sí, pero ¿de qué no, largo tenelo? Cuando usar? decíamos puerta peluda era una puerta de pelos. Pero ¿de qué largo? Va atando un pelo al otro, porque no, se hace, ¿sí? se trenza una cortina con todos los pelitos así, pelito corto. Sí, sí. El pelo, el pelo que no servía para peluca. Ajá. Pelito corto lo usamos para estas tiras peludas. Pero discúlpeme, me parece antihigiénico. Porque eso no No, es... no, porque... oh, No, eh. no tienes que no lavar. La ah, champú le damos hasta las verijas. Y después... Eh... Y después cada tanto había que lavarlo. Ah, sí, pues la lava usted, no le vamos... ¿Usted cuando se compra algo, sí. le pide al vendedor que se lo venga a lavar? No, señor, no, pero... Se no, se, ven, se lo lava usted, la, la, ¿no es lo... cierto? Eh, disculpe que tome este aire así de médico para explicar las cosas como usted como si usted fuera un imbécil. <risa> pero ¿cada cuánto tengo que limpiar la, la sí, cortina peluda? Sí, más o menos peluda? se da cuenta por ver... el olor sí, un poco. Sí, o sí, sea, usted de la... cada, cada día levantarse, agarra la cortina peluda y le siente el olor. Eh, cuando una... cuando viene ahí una onda perro mojado, ahí usted le pega un un champú y un acondicionador. Ahora y lo mismo es... también se da cuenta el pelo que no tiene no, no que la no tiene se va, brillo. Se va poniendo medio paco. Igual en el piso usted nota como una caspa que hay. Sí. Ahora a mí no me gusta que sea algo orgánico porque discúlpeme. Sí, yo pero, lo disculpo. Mi temor es que que crezca ese pelo No, no, no, no, no, eh. no venga a hacerse el vivo acá y Señor, escúcheme en serio. Vamos a hablar, te, te parece que fuera un programa humorístico Pero no, esos es pelos el, no sé, pelo sacado, cortina, el, pelo el pelo está sacado Una vez que se lo corta no crece no. ¿Y de dónde te, lo saca? A la peluquería le crece el pelo en el piso, señor No, pues no. sé, no sé no, es que ¿De se dónde se de lo tomar? saca usted Lo pelo, mismo lo que un ver? peluquín Siempre el, el mismo tamaño no, no, lo, no. Nosotros lo compramos en X lugares ¿De dónde lo va a No, pero mire, si tengo personas que vienen a reclamar después No, como no, no, olvídese de ese problema el asunto es que eh, nosotros estamos... Se llama Peluda esta casa. Sí. Ah, la Casa Peluda. Casa sí, Peluda, sí. ¿sí? Por, sí. Bueno, nosotros somos primos, pero nosotros somos descendientes del doctor Peluda. Sí. Ah, ¿son Peluda de apellido? Son Peluda de apellido, sí, sí. ¿Los hermanos Peluda? Sí, sí. sí. sí, sí. sí. sí. Eh, Yo soy peluda, peluda de apellido y de vocación también, porque uh -huh. hacemos la, la, estas cortinas. Pero el viejo Peluda... Sí. Eh, Vino... sería 1908. Solo cuando, vino, ¿eh? Solo vino, con una mano atrás. <risa> este, y y fundó se la Casa Peluda. Camino, sí. Y abrió camino. Y le costó, ¿eh? Le costó, le costó. Le costó porque no era un tipo sociable. No, no, no era simpático. No. Y él iba, ofrecía todas las... Eh, todas con una valija iba... Con las cortinas en ¿sí sí. ¿no? barique, después le ofrecía, ofrecía, hasta que se pusieron de moda. hace ah, puso de moda sí, en algún sí, momento esto, esto. En los años 70 funcionó sí, como, loco. Sí, no, como loco. ¿Cortina de pelo? Usted sí, dice? Era espectacular, lo más caro del mundo. ¿Pero solo cortina tiene o ustedes hacen otros artículos y peludos? Hacemos toda, toda clase de artículos peludos, pero eh, el, el mayor éxito del viejo peluda, pobre que no llegó a ver... El, el, el, murió, el, el auge fue en sí. 1970 y él murió... En el 69. En el 69. me comentó mucho en el barrio. 26 de diciembre. No lo llevo a ver. Una lástima, ¿eh? Ahora. Ahí nomás. Sí. Pero ustedes son... Eh, ¿Recibieron el legado del de viejo sí, Peluda? El legado, sí, heredamos, efectivamente Yo me acuerdo cuando él, eh, yo era chiquito Y él... Me, grande eh, sí, Y sí. él era muy grande Y me sentaba en sus rodillas sí. Las rodillas peludas <risa> Era como una cama eso sí. ¿eh? A nosotros nos decían los peluditos, sí. ¿te acuerda Peludo Junior me sí, decían a mí sí. Ahora, discúlpenme, ¿ustedes eh, podrían llenar de pelos toda una casa, por ejemplo? A modo decorativo. Lo hemos digo, hecho. ¿no? Muebles, lo hemos hecho. En, en una hecho. también ya se exageró. Sí. Todo era una funda peluda, ¿no? Ah, Había fanáticos pues, de... Eh, por ahí, pelos. la licuadora... La enfundaban toda en una cosa peluda, sí, sí, sí. y vos entrabas a la cocina y dices, ¿qué es esa cosa peluda que tenés ahí? El tipo sacaba la funda en la licuadora. Y, se, y servía el jugo, de, el licuado de banana de ahí. De ah, le chorreaba peluda. como los bigotes. Y, sí. Pare, parecía un mono cuando sí, agarraban sí. En la licuadora ahí. Y... Las toallas en el baño. Sí. Ah, ¿Peludas? y toallas peludas, te ibas a secar, y era una cosa horrible, ¿no? Pero... Pero estaba de moda, estaba de moda. Anduvimos bien con el tema de los anteojos peludos. Sí. Para el invierno. Ajá. Y pelucas no fabricaron nunca. No, pelucas peludas no. O sea, que... Y bueno, es, ganamos plata, mucha, mucha plata. Qué suerte, porque de eso quería hablarle yo quisiera adquirir una billetera peluda. Una billetera oh, peluda, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? y este, ¿y qué se lleva lo que? Sí. Uno... Al tacto es interesante, uno mete la mano al bolsillo y es como Se ve que tengo aquí. Porque a mí me gusta, ¿sabe? Qué juguetear con el con el cabello. Yo conozco ese rulito, mis raíces, ah, sí, sí, sí, sí. sí. Abloqueo un poco el. Eh, <risa> <risa> Escúcheme, señor Peluda No, bueno, bueno, bueno este, Mire, billeteras peludas sí. En un tiempo estaba muy de moda Tan de moda que todas las billeteras eran peludas mm. Incluso en vez de decirla de cuero sí. Decíamos la peluda Ajá. Eh, Los ladrones Te asaltaban sí, sí. decía decían ah, Andá sacando la peluda <risa> O te quemo. Y sí, porque el pelo tiene propiedades que puede reemplazar al cuero, ¿verdad? Eh, no. No, en realidad no, no, no. Porque no, es permeable. El pelo lo que tiene, sí. eso lo vamos a confesar, sí. ¿no es cierto? este El pelo lo que tiene es que necesita un cuero que lo sostenga. Sí, sí. Si no, el, ah. el pelo suelto, trenzado, queda feo. Sí. Uh -huh. Entonces necesita un cuero. Un cuero y ahí va cocido a una. Y el pelos. pelo. Le digo esto, usted no tiene por qué saber estas cosas técnicas. No, es, la, es como la cocina, eh. No, pero es un eh, poco de sentido común, discúlpeme. Eh, un poco sí, claro, de sentido común. Bueno, realmente este yo la billetera la voy a llevar eh, peluda. Qué fenómeno, ¿qué tipo sí. de pelo quiere? Merulado. La quiero muy amorocha. Porque hay gente que llega a sí, sí, sí. bicentera rubia obviamente sí. Y hay gente que saca ahí momento, dice rubia sí, sí. No, ¿Y tú quiero... que prefieres la morocha? No, la quiero morocha de un lado y rubia del otro Ah, oh, sí, sí, sí, ya sabes okay. Bueno ¿Lo quiere con algún inicial? o Ah, con inicial se puede sí, hacer Sí, decir, lo podemos hacer. podemos hacer ¿Que sobre el mismo cabello o la inicial? ¿dónde, ¿De dónde la Ponemos imprime? cabello canoso de otro color ¿sabe? Eh, le digo ahora que mire aquí estamos preparando, mire sí, ah, es maracas sí. peluras es muy lindo porque es para los conjuntos, sí, sí. ¿no? es muy visual porque es con, son con pelo largo las maracas entonces sí. usted sacuda y, y las maracas los grupos tropicales, claro, todo, ¿sabe el show que hace? de la maraca eh, <risas> se, se balancean Ah, qué lindo. Y sí, los grupos de bailantes, todo eso que sí. usan pelo largo, tienen las maracas la maraca con pelo. maracas también Los instrumentos largo. con pelo. Y también se le, todos los instrumentos con pelo. Sí, sí. sí, sí. Estamos sí. haciendo saxo ahora con pelo. Y que vuela, le vuela el pelo al viento con el saxo. Sí, sí. sabe, eh, le quiero decir algo porque es un poco caro todo esto, ¿eh? Y mi todo imagino, esto está caro sí. porque cada vez, cada vez es más difícil conseguir el pelo. Sí. Cada vez es más difícil. Antes la gente te lo regalaba el pelo. Se arrancaban los pelos y te lo daban. Sí. Y ahora no, no, que no, que qué sé yo, que éste lo tengo prometido. Es sí, lo que me va a tardar en crecer. Sí, sí, sí. Mm. y entonces eso encarece mucho el producto. Claro, se convirtió porque, en... por ejemplo, eh, no sé, porque me gusta sacarle conversación sí, a Sí, clientes, dele ¿No? sí, dele eh, nomás. Sí, igual te digo que estaría bueno que compre algo, hace media hora que sí. está hablando. Pero para ver cuál es el vínculo que él tiene con el pelo, sí. ¿no? Sí. ¿Usted a su novia le regala, o le pide que le, ella le regale unos pelos para tener de recuerdo? Sí, un mechoncito. Un mechoncito, un, qué sí. yo, un pequeño manojillo de pelos, ¿no? Mire, conservo de ella este mechoncito, ver, de nuestra primera salida. A ver, somos exactamente... especialistas es lo... ah, en pelo. Es, sí, pero, traves, ¿Ese traves, traves, es el traves, mechón de pelo? De la primera salida, me lo dio. ¿En la primera salida? Sí. Le hago una pregunta, ¿es de un ser humano al pelo? Por supuesto, señor. pues parece una cabra. ¿Estás seguro? Sí. ¡Qué duro! Ah, no, no, pero... disculpe. Ah, no, ah, no, es pero... ah, ah, por este, favor. Este guardeló que debe ser de alguna otra salida. Sí. <risa> ah, mire, lindo pelo, ¿eh? Lindo pelo una brocha. Sí. Que grueso el pelo, sí, sí, ¿eh? la es verdad un, es una chica de pelo grueso Muy ¿no? sana, y escúcheme, es, ¿eh? ¿cuánto me darían por por la chica? No, por el pelo, por más cantidad, ¿no? Eh, más cantidad, usted por ejemplo le puede empezar a decir ¡Ay, cómo me gustó que me mandaras un mechón! Le digo, uh -huh. porque nosotros sabemos cómo Bien. es esto eh, Le dice, ¿por qué no me mandas otro? Eh, y otro, y otro, y otro Y nosotros estamos pagando aquí y, yo creo que 50 centavos el kilo y medio. Pero señor, 50 centavos el kilo y medio no es nada. Eh, y bueno, el precio si usted lo quiere comprar, nosotros lo vendemos 1200 pesos el kilo. Usted sabe lo que es un kilo, no, seis bolsas de recibos. Pero el no entiendo muy bien, yo no soy bueno para los negocios, ¿no? Pero me parece ah, que hace bien. Que no, podría pero, salir eh, perdidoso de esto perdidoso? Sí. Eh, pero, mire, hay que hacer un tratamiento, y que la por ahí viene con piojo. Y... Hay que ponerle producto. No, hay que, o... todo, todo hay que teñirlo, llegó al caso. Mire, yo tenía una novia, eh... le digo porque enseguida, la novia, lo primero que le quiere dar a uno son los penos. Sí. Ah, sí, sí. Eh, era la primera vez que salimos. ¿Cuál era, Elena? Ahí también también. Eh, eh, llamémosla X. No quiero... Eh, discúlpame lo... que dije el nombre. Sí. Te Le pido digo, perdón, mira, porque la, la verdad sí, que... Eh, ¿Sabés cómo me hizo el corazón cuando dijiste ese nombre? No lo digo más. Ah, no no bueno. lo digo más. Eso ya era la primera vez que salíamos. Mm. Qué cosa, ¿no? Eh, caminábamos, caminábamos sin saber por dónde íbamos, eh, hasta que al final eh, nos perdimos. Estábamos perdidosos. <risa> Y, y yo le digo, no sé dónde estamos. X. X. Sí, y sí. Me dice, y mira si nos pasa algo, por ejemplo, viene un monstruo horrible eh, con Me acuerdo que me con contás... de León, estaban por, las... Estaba por la estaban por de diente, de... me dice la Mena. Por Quilmes andaban, sí, ¿no? Sí, pero no sabíamos, bueno, bueno, pero era ahí. zona de Quilme. Y le digo, y moriremos. Sí, dice, yo antes de morir te quiero hacer un regalo. Bueno, dije yo, bajándome los lienzos. Y... <risa> eh, me dice, toma, toma. Y empezó a tirar y se arrancó. Oh, Ay, pero qué, <risa> pero... Ya, ¿Qué impresión. Pero, pero, Menos mal es que decisión. estaba oscuro y no la vi. Yo sentí una cosa así como unos ruidos y unos gritos. <risa> ¿Qué te pasa? Le digo que... Eh, y y me dio así en la mano me puso en la mano un manojo de pelo toma, dice estos pelos son míos dice. y digo, menos más ¿qué es esto? Eh? Eh, quiero que los conserves si salimos de esta ¿de cuál? Sí, ¿de, cuál? de esta, dice la mesa y, <risa> eh, por lo menos y no supo qué decir porque, y, y siempre lo llevo conmigo y sí, muchas pero... veces tuve la ocasión, te sí, acordás sí. y nos faltaba justo un mechón de sí, pelo sí, y sí, digo sí. y este me decía ¿por, qué, te, ¿Por veces... qué no usas lo de lena? claro, le digo no, son sagrados y los saco del bolsillo y lo, lo, así oh. como lo muestro ahora ah no, esto no, no. no. Eh, estos son otros que compré recién es eh, esto eh, esos son los peros de lena sí, pero bueno, pasaron 30 años, sí, pasaron 30 años por eso es tan canoso y nunca más la vio? Eh, no no porque... yo toquemos mejor el tema, sí. la verdad Esa eh, misma digo... noche, esa misma noche Vimos venir un colectivo que se estaba yendo por una esquina loco ritmo yo lo alcancé Pero ella no Y no se bajó, no se detuvo sí, sí, No le sí. extendió el brazo, la mano Como en las películas ah, ¿A qué se cree? Que te la voy a hacer una película Aproveché, le iba a decir al tipo que parara Pero ya dije Lo miré así y digo sí. Uno hasta Avellaneda. Y me senté ¿Y se en el último ahí? asiento, me di vuelta todavía. ¿Y la vio? Y David que venía corriendo y trastabillando atrás del colectivo y haciendo señas, qué sé yo. ¿Y usted y, qué hizo? Eh, me hice el dormido. No. Pobre Elena. Elena. Ah, era insoportable Yo la conocí la verdad, la conoció, que la, que haber Ese mismo saleto, día, sí. antes de, de salir a pasear Nos lo cruzamos sí. a él. Todavía sí. le digo, te presento ¿Cómo te llamás? Elena sí. la, eh, No la conocía mucho yo, pero la impresión que me dio Fue muy sí. desagradable mala, de No, mala impresión Todavía sí, me corrió, ya hacía dos cuadras que estamos paseando Y, y él me dice, vení, vení. Sí, sí, le para. dije, pará un cachito, para un... tengo que decirte algo importante. Entonces, le digo, espérame, Elena. Y él me dijo, me Qué dice, culera que la mina, que tu mina. <risa> le digo, Qué desagradable, uh... digo, a primera vista es lo más desagradable. Que... Yo siempre fui muy frontal con él. Le dije, tenés que dejarla tirada en algún lado. Le digo, pero... Le digo, pero vos sabés, le digo, ¿no? Eh... Hace... Hace mucho tiempo que no salgo con una mujer... Eh, realmente no me importa si es feo no acepto excusas, le dije yo tenés que tirarla pero si él era el que iba no a no, él, eh, por el estar con ella bien lo hacía por el bien mío el y bien también por el de la empresa sí. porque él me dijo después, él no se acuerda pero yo me acuerdo bien de lo que él me dijo me dice, mira si te ve alguno algún cliente, va a decir eh, ¿cómo serán las cortinas que venden estos desgraciados? Que mira la Mirá los que... bagallos con los que salen. Porque diga la verdad. ¿Cómo sí, es su nombre? Calvo. Diga la verdad, señor. Diga la verdad Si usted eh, va a hacer un negocio con un señor ¿No? Sí. Un contrato Que lo va a asociar o algo Y lo ve con un bagallo sí, sí, sí. Dice, momento Este es un este, Con este tipo no quiero saber nada. nada Sobre todo si le falta un mechón de pelo Que se acaba claro. de arrancar Sí, de sí mujer. Sí, sin embargo ¿Usted no reconoce este mechón de pelo? ¿Qué mechón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro? Otro de otro Ah, ¿es ¿es ese es el Que yo tenía en el bolsillo ¿O es otro? No, señor Este es el de mi novia Elena ¿Qué hace usted con los pelos de mi novia en el bolsillo? El pelo que yo vine a ofrecer aquí a Casa Peluda. ¿Estos pelos tienen dueño? De mí nadie se ríe. <risa> Estos pelos ya no son peinados por usted. ¿Y quién le pela los pelos ¿eh? a...? <risa> no, le peina los pelos... <risa> Leí mal el libreto. A Elena... Seré curiosa. ¿Curioso? Ah. Aquí lo ve. Aquí traje el peine. Con este peine... Peino a Elena. Un momento voy a hablar con mi socio. Lo mato. Yo creo que te estás dejando llevar por la ira y por los nervios. Esto se maneja... Es como la diplomacia, sangre fría. A partir de ahora sangre fría, déjame a mí. Déjame a mí. No le da vergüenza andar con dice, vagallo. Porque me no la tiré una zanja. Por eso vine a devolverla. Ah, no, querido. Después de 30 años, no, querido. Un momento, 50 centavos el kilo y medio me dijo. <risa> No, esto no tiene evolución, señor. Escúcheme, aquí está el futuro de Casa Peluda. Elena es como es, pero sobre todo, es peluda. Un momento, ¿puedo sí. participar en esta sí, conversación? Sí, sí, por supuesto. Eh, Yo escuché lo que dijeron antes o no lo había escuchado. No lo escuchaste. Ah. ¿Qué decían? <risa> mira le hago la palabra, la viene a ofrecer un inviable... Inviable, a, yo no la acepto ni regalarla. A su amor, peluda. Claro, ¿cómo venís a ofrecerme lo que Ella. ya es mío? Ahí está, me gustó esta frase. Sin embargo, todos estos años no peinaste a Elena. No, pero era una ausencia pasajera. De, de <risa> pasajera de aquel ómnibus, como dice... <risa> Cosa, que una ausencia sea pasajera <risa> Bien eh, Lista, pa que, que diga una cifra Diga una cifra 50 centavos el kilo y medio y 20 no centavos los 3 kilos, viva Hecho Está hecho, ¿quién paga? ¿Usted o yo? Momento, esta vuelta la pago yo Bueno, la quiero ver. Momento. Quiero enfatizar este acuerdo dándole la mano a Calvo. Tome. Me parece muy bien la actitud. Tome muy, mi mano. Muy Calvo. buena, de dignidad. A Muchas ver. gracias. ¿Se van a, a dar la mano o no? Tome mi mano. Agarre Calvo. la mano, por favor. O la... deme su mano. Bueno, se Pelura. la está dando. Ahí va. Y escúcheme. Va a ir, va, va, va, va, va, va a que lo vamos a Sí, eh, sí, sí, sí, sí. ¿Usted está seguro que la quiere ver? Eh, yo no. sí. Y porque ah. quiero ver lo que voy a comprar. Vos mirar la y sí. decirme si yo la puedo ver o sí. si no. Vos no. quédate tranquilo. Sí, sí, asomate. Yo quiero advertirle que en todos estos años... Sí. Elena no fue jamás a la peluquería Bueno Asomate y mirá, pelo largo Elena ¿Esa valija qué es? No, es Elena Eso cuadrado de cuero que viene ahí Por la vereda, con ruedas no, eso es un colectivo. Ah, güey. Bueno. Ahí está, atrás del ¿Cómo es? ¿Cómo es decirme? Espera un segundito. Uh -huh. Espera un segundito que Ay. no quiero que la veas todavía. Me voy a tapar los ojos. Bueno. Che, eh, está buenísima, Elena. ¿Qué pasó? Y bueno, fueron años de de peinados. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo es? ¿La puedo ver? La verdad que está igual a Luisa Culioc. Ah. Bueno. Puedo si usted ver. lo dice espera un segundito 60 centavos al quilo <risa> Listo, hacemos trato ¿Cuánto da la cifra? ¿Cuánto no, escúcheme, hacer? escúcheme 1200... Ay, díganme cuando me puedo sacar los, los ojos de las manos <risa> espera un segundo que ya te estoy encerrando el trato Escúcheme una cosa Aumentaron las cosas Así que ahora es 1200 pesos al kilo Como decían ustedes que lo vendían eh, eh, ¿Cuánto vale? 60 lucas esto 65 mil trae un camión lleno, un colectivo lleno de esta mina, por esa guita. Bueno, tráelo. No tengo tiempo. <risa> eh, así que acepto la oferta. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Elena? Acá está. Ya voy a librarle <risa> la deuda, hago un cheque, un pagaré. Bueno, apúrese en fin. que se va a bueno, tomar ¿qué el colectivo. Está Algo raro está ocurriendo. Acá está. ¡Elena! Acá la tenés, Néstor Elena. Es esta. Pero... es igual... me recuerda a alguien... Sí, ya lo creo. A una actriz. A Luisa... Julioc. ¿Helena? Sí, peluda. ¿Qué, ¿Qué has hecho? Yo? ¿Viste aquella vez que te fuiste en el colectivo? Sí. Bueno, lloré tanto, tanto y tanto que me dediqué a las telenovelas. Ah, es Luisa Culió. Dame Dame tu mano Elena Dame la tuya, peluda Pausa